e s t u De i o s d Peter Gabriel. Ganando el último de la fila con esta maravilla. Mañana rugimos a la hora de siempre a las 5:4 en Canarias y en este instante es cuando hacemos el. l ¡Oh!

¿Cómo estamos? ¿Cuántos Diez, días?、Eh? Sí, es verdad. Ya está por aquí, Guillén Caballé. ¿Qué es eso que bebes? Es agua, pero tengo que cambiarla porque creo que es de antes de Semana Santa. Ah, pues c a m b i a l a mejor. Ahora la cambio. Que si、la、no, a i o el agua al canario A ver si de repente se te va a ir la cabeza y van a hacer cosas raras. Buah, la gente va, va a decir,、hacer. ¿qué le ha pasado Guillén?、No、a Guillén? No, no se va a notar. ¿Qué preguntas hoy a los oyentes? Hoy pregunto, ¿cuál es el animal que más miedo os da? ¿Valen insectos? Sí. La avispa, tío.

No. Es que son malas.、Eh, son, tienen malo, son muy malas. Mal, están, mal, están mal hechas. s <risa> í contestando. Venga, q u é h o q u a ¿Qué lo q s t

Vasco, a más bonito se nos ha quedado, ¿verdad? ¿Ha visto?、Amo、a Bonico, más b o n i c o más hermoso. Espera, que no he cambiado todo esto. Espera, voy a hacerlo bien, a ver si lo he hecho. Sí, sí lo he hecho bien, lo、no ¿Claro? sé. ¿Quién le dice de hecho? <risa> bueno, en fin.

Buenas tardes a todo el mundo. Se nos ha quedado un lunes de Pascua guapísimo. Tenemos el Conejo de Pascua en el balcón de la Casa Blanca con Donald Trump al lado. Y no es coña, es un tío vestido de Conejo de Pascua y tiene flanqueado por Melania y por Donald Trump al lado. O sea, ese gag no lo supera nadie, nadie. Por otro lado, la nave Artemis 2 está a punto de darle la vuelta a la luna, a s í t o loca, derrapando y quedándose en 40 minutos sin cobertura. ¡Ay, mama! Que no soy capaz de ver el Instagram, mama! Entra dentro de la nave.

Salimos ーセル、メテオンラプンメロロディパープル、チリアンラッコワトーレラ、バババンバンバンバンバンバンバ l バンバンバンバンバンバン a ンバンバンバン a ンバ a バンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバン o h バンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバ s バンバ l バ s バ e バンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバン un バンバンバン r ンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバ o バンバンバンバンバンバンバ a c ンバンバンバンバンバン r ンバン

カメラマン

The Wall De los Pink Floyd. Buenas noches a todo el mundo, feliz lunes de Pascua, feliz mona, feliz en la ermita de mi pueblo, que están. En la ermita de la.、Oh, es que están todos. es una montaña entera llena de fogatas, clochas y un montón de comida. Hoy en la pregunta de la noche he preguntado algo que no tiene nada que ver con el lunes de Pascua.、Eh, ¿Cuáles son los bichos que te dan miedo?

Todo tipo. Ya repten, sean cuadrúpedos, tengan exoesqueleto, dos patas, tres patas, siete ojos. Por favor, comparte con, con nosotros cuáles son los bichos que no soportan. Apuesto lo que queráis a que ganan de goleada las cucarachas. Las voladoras, exactamente. Ah, que me olvidaba. Las respuestas en el Instagram de los 40classic.oficial. De las stories.

《la ucha, si no estamos「今すぐ

Classic te damos la mejor mezcla de números u n o p o p b a l a d a s Rock. Down, me down, me la mejor mezcla. Solo aquí. Los 40 Classic. l a s s Solo tus números uno

Sí, yo te digo, el twist de la, del antihistamínico es lo que van a bailar, seguramente a partir de ahora, todos aquellos que estemos disfrutando de la primavera y sus pólenes. Las alergias vienen y atacan fuerte, así que meteos dentro, mascarilla, twist del antihistamínico. La pregunta de la noche es la siguiente: ¿Cuál es el bicho al que más miedo le tienes? O sea, a, a mí me, me podría imaginar que yo creo que un león en mitad de la jungla y con hambre el león, yo no.

Sería lo más propio, ¿no? Pero hay mucha gente que ha respondido muchas cosas. Por ejemplo,、eh, Sergi Villamalaea dice escorpiones. Dice es verlo y me da un microinfarto. Albert Zam dice aragnofobia, aunque la ha escrito con Z. Dice pongo una telaraña y me, se me ponen los pelos de punta. Me da esquilofríos. Y Sam dice cucarachas. Esto va a triunfar. Las cucarachas hoy triunfan, ya veréis. Y、hey, por fin.

ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、たた

prisión の幸せです。いや、あ e s が o くさん生きているときに、a んたがたくさ e 生き a いるとき r あんた a t くさん生きているときに、あんた e s くさん生きているときに、あんたがたくさん生きているときに、あんたがたくさん生き e いるときに、あんたがたくさん生きているときに、あんたがたくさん生きているときに、あんたが a くさん生き

プリオン。No <音楽>

スタジオチメスペ

Detrás que ya os lo contaré cuando tenga más tiempo, pero estuvieron a punto de llamarse Coldplay porque eran muy amigos de Coldplay, de Chris Martin. Y dijeron: Nada, ¡No, ¿me cambias el nombre? Vale. Los 40 Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. Para hacer la compra bien hay que ir a

Y En tu vuelta a casa sigue ahorrando un 10% al repostar en gasolineras Carrefour. Por ser socio del Club Carrefour, acumula un 10% adicional a las medidas del gobierno. Hasta el 8 de abril en tu cheque ahorro. ¿Dónde? ¿En Carrefour? Si ya lo d i c e la canción. Para hacer la compra bien, hay que ir a Carrefour. Ana Mena, Bombay, Nicky Nicole, Dani Fernández y muchos más se han unido al Eco de los 40 para cuidar la casa de la música. Nuestro planeta. Entra en el eco de los40.com y descubre más. ¿Te unes?

El eco de los cuarenta. Los cuarenta Classic. Sevilla. Sevilla. Noventa y cuatro. Punto ocho.

p a u s a a En los 40 Classic.

Ya lo sé, me he tenido que escuchar vamos, un duolingo de hawaiano para decir el nombre del tipo este. Pobrecico mío. A ver, cosas que no aguantas. ¿A q u é bichos tienes s más? ¿A qué bichos o animales tienes más miedo, vale? Sísifo、eh, dice las cucas. Me ponen los pelos como escarpias. No puedo ni pisarlas. Ese ruidito cuando las pisas. Y luego está Sísifo, que es la, ella misma, dice mi suegra. Los 40 ya, de verdad. Es que. Me...

Cuando se entere tu marido que has comparado a tu suegra con una cucaracha, lo llevas clarísimo. Las respuestas al Instagram de los 40classic.oficial en las stories. ¿Cuál es el animal que te da más miedo?

b r e a k e up, don't come tomorrow Tomorrow I'll be gone, say tonight I fight to e a k e up, don't come tomorrow Tomorrow I'll be gone There's a lot on the fire And it burns like me for you Tomorrow comes with one desire To take me away

Say goodbye, darling. Please don't stop to cry. Cause Girl, you know I've got to go. Oh, And Lord, I wish it wasn't so. Say it o n i g h t and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Say it o n i g h t and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll

So, Save tonight. Fight the break out, d o n c o m

9, las ocho en c a n a c t e r

London beat, cantaban I've been thinking about you. O sea, está pensando en ti. Pues ya sabemos lo que has hecho. A ver, hoy la pregunta de la noche es: ¿Qué animal te da más miedo? Barra asco. ¿vale? He dicho que por favor evitad los humanos porque ya nos conocemos c o m o empezamos ahí con las puñaladas entre colegas. Y no mola. A ver, hoy también posiblemente la triunfadora de la noche sea la cucaracha. Almudena dice cucaracha, miedo y asco.、Bleh". Vale. Y luego está.

Chur Redfield que dice: Yo solo vengo aquí a que triunfen las cucarachas, específicamente las voladoras. No por miedo. Es que dan asco. Es cierto. Tú cuando tú ves una cucaracha, normalmente dices: Ah, te da asco. Dice: ¿Dónde habrá salido? ¿Ha traído a sus amigas? Sí, ha traído a sus amigas y a su familia. Ya te digo, al clan entero ha traído. Pero además, cuando de repente vas con la zapatilla a darle y saca las alas y vuela directamente a tu cara, ese momento es épico.

A ver la mujer está viviendo una una u a s segundas luces i bastante guapas con justin trudeau el ex primer ministro de canadá que es un tipo excelente también muy buena pareja hoy el tema de la noche es qué animal te da miedo vale ramos dice las garrapatas a y no las tenían cuenta s í dan mucho asco s a l i v i e n m a s dice la oruga procesionaria qué asco me dan con los peletes ahí todas juntas una en fila q u i é n da la vez yo p a l p a n

Aver、A ver, cada uno tiene sus propios bichos que dan miedo o que dan asquete. Si os apetece decirlo y compartirlo, nos reímos todos en este lunes de Pascua. Buenas monas para todos. Ya sabéis, el Instagram de los Classic.

そエストイエ

Making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You h e a r me? Say you're leaving on a 7 30 train and that you're heading out to.

Tyler, los aros e m i e t s con crazy. A ver, hoy estoy preguntando qué bichos os dan más miedo, qué animales os dan más miedo. Da igual que sean insectos, mamíferos, o tres, cuatro patas, siete ojos, marcianos, lo que sea.、Um, y me ha, creo que se han pasado el juego. Javier dice: los trombicúlidos, digo, me está tomando el pelo, lo he buscado y existen.

Son unos ácaros que salen en septiembre en la montaña, se meten por sitios que no se pueden decir por la radio, produciendo un picor horrible y unas pústulas. s q u e Me caen muy bien los trombicúlidos, ¿eh? ¡Madre mía, trombicúlidos! Ya tengo una pesadilla para esta noche. Y vosotros también, ¿no? ¡Gracias por compartirla!

yo a las lortas sabes todo el rato a las mías pero no hay manera cada vez que hay una festividad y un gordo normal y ahora con las torrijas y a hoy el día de la mona y dices tu madre mía si es que cada vez que pasa algo yo pillo dos kilos más y hay gente que dice no yo hago torrijas sanas además no no no no no no no no, no. aquí estas cosas se respetan sabes hemos venido a jugar si son torrijas no son sanas vale ya está no me hagas inventos raros no inventes

Los 40 Classic.

de La mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. Siempre a estas horas os pido que si alguien os pregunta, decid que escucháis los 40 Classic, pero hoy nos no voy a pedir eso. Hoy decid, si os preguntan, que escucháis a la competencia. Hay que pensar en los demás.

Uno. Los 40 Classics.

Cada uno tiene su bicho que no aguanta muy bien, ¿vale? A mí me daban cierto miedo los hipopótamos con razón. También te digo que es una cosa más marrana del mundo. Pero, por ejemplo, Pablo dice: las culebras no me gustan nada. Por cierto, me encanta escucharos. Gracias, Pablo. Los 40 Classic. Classic. La fórmula original con g u i l l é n Caballé. Los 40 Classic. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy.

Sube en Canadá.

Pues qué buena noche se nos ha quedado con Madonna y con todo lo que le sigue a los 40 Classic. Buenas noches. Son las 10 y 5, las 9 y 5 si estáis y tenéis la suerte de escucharnos desde Canarias. Estos son los 40 Classic. Yo soy Guillem Caballé. La pregunta de la noche es: ¿Qué bicho o qué animal l os da más miedo barra asco? ¿Vale? La respuesta es al Instagram de los40classic.oficial. Los 40 Classic. Ann Bang ha escrito: Las personas sin duda a primera hora de la mañana. Las cucarachas me dan igual.

Van Gogh y Sula Playa. Queda menos ya para ver a Maya en directo, en concierto con sus antiguos compañeros. Bueno, hoy también es lunes de Pascua, la mona se está repartiendo, se ha repartido ya por los padrinos de, y madrinas de toda Cataluña, y también están, ya tenemos los primeros sonidos del espacio exterior sacados de Artemis 2. ¡Morrones, a g u perifil, aoria, tomate, limones y u g a ¡Madre mía, cómo suena el espacio exterior! ¡Los 40 clásicos!

Jam, pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you find out if you do that.

c n los 40 Classic te damos la mejor mezcla de números uno. Números uno. ¡Pop!

メ Me a s ーメンバーのメジャ s メンバーのメジャーメンバーのメジャーメンバーのメジャー

Stop. Just talk.

Have a little patience.

The Take t h a t que por cierto hace dos semanas sacaron un nuevo single, Yo ahora es Superstar, los Take t h a t A ver, yo digo esto para los demás, los que son fans ya lo saben perfectamente, es más, ya lo tienen hasta tatuado. A ver, yo soy fan de muchas cosas, pero de la carrera espacial mucho, y al contarle a mi hija que hay una nave que se va a la luna, ha fliado v a y a tontería! ¿Cómo que vaya tontería? Ve tú si puedes. Los 40 clases.

40 Classic. Solo tus números uno.

La mejor y más grande diva del siglo XX, Whitney Houston. A ver, a estas horas, seguramente los del Artemis II estarán dando la vuelta a la luna o estarán a punto de conectar. Justo en este momento, lo que podríamos hacer cuando vuelvan es todos encerrarnos en casa, ¿sabes? Disfrazarnos de simios, como si fuera el planeta de los. y asultarles la troleada del siglo. O eso, o vestirnos de zombies. Cualquiera de las dos cosas vale.

That space

Es hora de pirarse. Yo me largo, pero se queda Mónica contigo. ¿A ti qué bicho animal te da miedo, Mónica? A mí me dan pánico las serpientes, las arañas, multitud de insectos. Si empiezo a hacerte la lista, <risa> no acabo. Pero, pero no. sí, la verdad es que con una serpiente, por ejemplo, pues、sí. e entraría en pánico. Normal. Te pasa lo mismo que a Indiana Jones. Así que no eres la única. Hasta mañana. Los 40 Classic. Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic.

Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackbot de la ONCE. ONCE. Ahora y siempre, bien jugado.

a little

よりガールんたう。

Versión de Mariah c a r e y en este lunes de Pascua en el que tenemos a España un poco partida en dos, ¿verdad? Porque algunos estáis ya de vuelta al cole, al trabajo, otros todavía no. Y para todos, la radio siempre tus números uno con mucha alegría y buen rollo. Seguimos después de Guillem, que llega Mica. Bienvenidos. Los 40 Classic, la fórmula original con Mónica Ordóñez. Los 40 Classic, I wanna talk to you.

You do, I like what you like. Yeah, I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a